Eureka. ¿Cuántos años te gustaría vivir? 80, 90, 100, 110. Los que viven 110 años son supercentenarios. <tose> Son pocos, muy pocos, pero hay gente que vive 110 años y la ciencia ha investigado por qué han llegado a esa edad y encima por qué han llegado estando relativamente bien. Será el tema que tratamos en Ureca con Mado Martínez, Mado. muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Súper se llaman así, ¿eh? Es que no para menos 110 años. Me gusta esta pregunta que has hecho de ¿te gustaría vivir 110 años? Oye, pues no sé, porque yo, yo creo ¿Sí? que si le hiciéramos esa pregunta a la gente, al igual algunos dirían, pues para lo que hay que ver... O Según como esté uno, ¿no? Eh, porque también, también depende mucho eso. Eh, ¿Qué vamos a estar? ¿Cuarenta años mal? ¿Cuarenta años sufriendo? ¿Cuarenta años eh, con vejez? O, ¿O es una vejez eh, llevadera? Es que eh, importa muchos factores en eso. ¿Y se pueden pagar las pensiones tantos años? Bueno, y, <risa> y esa es otra cosa, ¿no? claro, claro. <risa> Pero sí me acuerdo una vez que estuvimos hablando de la calidad de vida y de, de la esperanza de vida de los países, que estábamos hablando en una eureka no sé si te acuerdas que España tenía más esperanza de vida que los ingleses, y te decías, bueno, lo importante es la esperanza de vida, pero también la calidad de vida. Claro. ¿cómo llega uno a esa edad. Pero eh, resulta que hay una cosa que se llama supercentenarios, que no solamente son personas longevas y que llegan a la increíble edad de 110 años los superan, sino que además... Eh, eh, eh, los llevan bien, o sea, son 110 años pero bien llevados y son un, un grupo reducidísimo de personas porque porque vamos, ya te digo, conservan todas sus facultades mentales, se desenvuelven perfectamente solos sin depender de nadie que los cuide y rara vez, importante, rara vez se ponen malos, ¿no? Es como si tuvieran un escudo especial contra enfermedades infecciosas, el cáncer, etcétera, todas esas cosas. Como si fueran superhéroes de verdad, ¿no? Con poderes mm. especiales, ¿no? Así, a lo mejor por eso en este estudio científico del que vamos a hablar esta noche nos llaman así supercentenarios, como si fueran superhéroes. Pero resulta que solo hay unos poquitos en el mundo. La probabilidad, la posibilidad de llegar a los 110 años es de una entre 100.000 personas. Y creo además que tú tienes un dato interesante también en Japón, ¿no? Eh, en Japón eh, tiene fama de ser uno de los sitios eh, en donde más hay tiempo, más longevos son. 146 eran en mil 2015, ¿no? 146 eran en el 2015 los que llegaban a los 110, a la esa increíble edad, que es una cosa bestial, ¿no? Es que no es hacerse mayor, es que es hacerse infinitamente mayor, más de lo que podemos imaginar. Sí, sí. Eh, entonces esta eh, posibilidad en la pregunta, esta posibilidad es, una, pregunta, ¿es, esta posibilidad es que, que, que de llegar a esa edad que es cuestión de suerte, de alimentación, de factores ambientales, algo genético o, o un batiburrillo de todas estas cosas, ¿no? ¿Qué diablos tienen estos supercentenarios para llegar a los 110 años sin un triste tumor, sin un derrame cerebral, sin una mala gripe que se los lleve por delante, ¿no? Es, Y es que esta es la pregunta que se ha hecho un grupo de científicos del Laboratorio de Tecnología Transcriptómica de, del Centro RICEM, de Ciencias Médicas Integradoras, y se lo han preguntado porque, eh, bueno, eh, eso de llegar a los 110 años, como hemos dicho, es bastante raro. Es decir, no es lo normal. Es como que no, que no es lo normal. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que con la edad los seres humanos... Eh, nos vayamos deteriorando progresivamente. O sea, nuestro sistema inmunitario se va se va deteriorando, se va degradando, que es aquel que nos protege contra las enfermedades. Y este proceso, este deterioro inmunitario, tiene un nombre, se llama inmunosenescencia, y es el que conduce a un mayor riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces, estos achaques de la edad son bastante evidentes en el timo y la médula ósea, que son los dos órganos principales ...del sistema linfático y en definitiva pues los responsables de los linfocitos maduros. La gente dirá, bueno, y esto de los linfocitos maduros, que no son los rebeldes, no son adolescentes que madurado, que son los linfocitos. Bueno, pues poniéndome un poco ahí en plan los dibujos animados de esta serie que veíamos, de una vez el cuerpo humano, <ríe> pues son las células inmunitarias, esos soldaditos de, ¿no? de, de siempre, alertas y guerreros que, que nacen en la médula ósea y patrullan luego por nuestra sangre Ay, y el que los eh, chicos y los chavales de hoy verán esa serie, ¿eh? ¿Verdad que sí? Lo que sí. Nos que yo enseñó, creo, y lo que me eh. Madre mía. Ya ves. Bueno, pues estos glóbulos blancos, en definitiva, pues van cuidando que, que, que no os pase nada y luchando contra cualquier invasión maligna. Y hay dos tipos de linfocitos. Los linfocitos B, que son los que elaboran los anticuerpos, y los linfocitos T, que ayudan a destruir las células. Tumorales. En realidad son un tipo de, de glóbulos blancos. Eh, lo he explicado así de forma muy, muy así, era una vez el cuerpo humano y muy general. En realidad habría que hacer muchos más matices, pero necesito simplificarlo para pasar a la siguiente fase, al siguiente nivel, ¿no? así poder entender lo que estos científicos han descubierto, que es lo que han publicado además en la revista PNAS esta semana. Según Piero Carnici, que es del laboratorio Riken. El, eh, lo que dice es que la, la salud de estos supervivientes, de estos supercentenarios, tiene que ver en parte con su sistema inmunitario, en concreto con estas células T citotóxi, eh, citotóxicas, de las que estábamos hablando, que se encargan de matar las células infectadas o anormales, como las cancerígenas. Lo que han observado además estos científicos que han llevado a cabo este estudio, es que los supercentenarios tienen un porcentaje de células T cicotóxicas eh, en la población estudiada, ¿vale? En la que ellos han estudiado, mucho más superior. O sea, eh, a diferencia de los individuos del grupo de control. Es decir, sí que son raros, pero porque tienen, tienen muchísimas más células T, un porcentaje superior al del resto de la población. Por ellos, por eso ellos piensan que cuando llegan a estas edades y además también de salud, es porque tienen esas, ese porcentaje mayor de células T zico, uh -huh. psicotóxicas este mayor porcentaje entonces es la, sería la, la firma identificativa, la huella ¿no? de, de estos uh, supercentenarios que como decíamos, no solo son longevos, sino que además tienen una vejez saludable, recordemos que estos supercentenarios tienen una vida larga y sana, mantienen las funciones cognitivas es decir, las funciones mentales relativamente altas y se valen por sí mismos incluso después de los 100 años y pueden superar los 110 años que es una pasada eh, vamos, que, que, que yo no sé tú pero a mí me parece impresionante y a los que deseen ahondar un poquito más en el tema de la inmunología yo les recomiendo un material no sé, a los que quieran un material más especializado un material médico les recomiendo el libro de medicina inmunología celular y molecular del Sevier. No, a los demás yo eh, creo que nos conformamos con Eras una vez el cuerpo humano. ¿eh? Sí, sí, sí. Por sí. Lo menos, yo por lo menos me conformo y esas cosas yo, yo voy bien ya con eso. Oye, pero, que vamos, lo que que y que lo adquiera a 3Player porque el cuerpo humano es una de las series más importantes de todos los tiempos. Es una serie hecha con las técnicas de antes eh, pero es que enseñaba tanto. La verdad es que es una seriaca. Eras una vez el cuerpo humano, Eras una vez la vida, es que, es que Eras una vez el hombre. Es una pasada y, y aprendimos muchísimo, es que eso era como el barrio sésamo, pero de lo que tú dices de la anatomía del cuerpo humano y nosotros hoy podemos entender estas cosas así de esa forma que las entendemos gracias a esa serie porque son términos médicos tan abstractos linfocito, no sé qué, y nace en la célula pero cuando lo ves en dibujos animados con esa creatividad con la que lo hicieron Me parece impresionante la genialidad que tuvieron los creadores de esa serie de dibujos animados. Es como, wow, ahora lo entiendo todo. Y todo deja de ser tan abstracto, ¿no? Es increíble. La, yeah. Por lo tanto, las, eh, la clave está no en ese elixir de la eterna juventud, eh, sino en la inmunología. Eh, que seamos inmunes, que no enfermemos, eh, esa, esa es la clave para la vejez. Sí, bueno, además y que yo sé que después después de este eureka algunos nos vamos a poner un poco así como envidiosos. ¿no? Uh -huh. <risa> es decir, bueno, y ahora qué pasa, ¿no? ¿Qué con nuestro sistema Pero inmune? depende ¿Qué? mucho de la genética, ¿eh? Depende de la genética sí, y sí. además estos científicos piensan que estos resultados pueden servir bastante para estudiar, ¿no? eh, las fórmulas, las nuevas fórmulas de la medicina que vendrán en el futuro, pues para alargarnos no, sola, no solamente para alargarnos la vida y la esperanza de vida, sino para que además tengamos una vejez claro. saludable uh -huh. y lleguemos bien. Sí. Pero vamos, que que, vamos, que que para los envidiosos, que estamos envidiosos, yo no lo sí. conozco. Desde lo que sí. Hacer deporte moderado favorece el sistema inmune sin pasarse, ¿vale? Porque si sobre calentamos el cuerpo, hacemos un sobreesfuerzo, conseguimos el, el El, el efecto contrario, se produce un bajón de defensas. Hacer deporte no comemos, moderado no es ponerse como objetivo hacer una maratón. Eso no. Eso no, y menos ¿no? si no tienes entrenamiento ni nada así. Lo que comemos y lo que no comemos también importa. Los estudios también demuestran que meditar disminuye el estrés y fortalece el sistema inmune. ¿Y qué costas más alargan la vida? Pues mira, eh, lo hemos comentado a veces en alguna Europa, donar sangre alarga la vida, hacer deporte, ya lo hemos dicho, leer, sí, hay un estudio de la Universidad de Yale que dice que leer alarga la vida <ríe> y tener amigos y todas esas cositas. Oh, por, por lo tanto, la gente de las Rosados Vientos, vamos a vivir dos mil años. Por lo menos. Porque hacemos todo eso. <ríe> Y nos reíba mucho. Sí, sí. Eh, y, y sin embargo, bueno, el ha reído en esta chuna caca, quizás que, que ha fallado, ¿no? Ay, el en otro día eso. me acordé de ti porque he empezado a hacer yoga y he dicho, madre mía, ahora en Bruno. Ay, con lo bien que suena y lo bien que quedan las fotos, ¿no? Lo bien que estás en casa sí sí, sí. es que, <risa> viendo cómo los demás hacen yoga ¿no? que, claro es que cuando se ven las fotos se dice Jolín es bueno, pues hasta llegar a esa foto hay todo un recorrido antes cómo sí. se suba con el yoga? la gente no lo sabe lo que se no suba, lo, lo que cansa, es un esfuerzo terrible. Eh, las fotos quedan muy bonitas,, ¿eh? pero es que las fotos eh, tienen un antes y antes eh, de esa imagen y de esa satánea hay mucho esfuerzo y mucha lucha. Y la gente sí, no lo verdad, sabe. Sí. Bueno, y luego es un ejercicio muy importante, ¿no? Pero el pirate ese, todo eso, es una forma de rebajar la intensidad del yoga. Sin que nadie mm. se moleste, ¿eh? es eh, distinto. Pero en el fondo es que el yoga es lo mismo. No, durísimo, no es lo mismo. ¿eh? Yo estoy yendo a yoga y jengar que es una cosa súper bestia y además dos horas de, de yoga y bueno, tengo una profesora que además que es, eh, que es hindú y, y es increíble yo es, es en plan como, uf, a mí me sobra una hora en esto, ¿no? pero vuelvo sí, toda sí, la sí, semana sí. que es un poco más soca, ¿no? Sí, sí. no sé por qué vuelvo, pero bueno el, el yoga, el yoga porque... también tiene esa parte de eh, superación, de reto eh, se pone sí. como un reto eh, conseguir cosas eh, porque en el fondo es llego hasta aquí, voy a intentar llegar un poquito más más lejos y forzar un poquito más eh, mi cuerpo. ¿no? Eh, y de autoestima ah, y, de, claro, y de ver que, que, y de puedo, sacar que tu yo mente, puedo. Sí, sí. Sí, y de sacar tu mente y poner tu mente en el cuerpo y sentir, sentir que eres algo más que una cabeza pensante. Y tiene esa parte también de, de conectar con otras zonas de, de, de tu cuerpo y dejar los pensamientos fuera. Y como dice mi profesora, ¿no? Tú crees que te duele la mitad del dolor, está en tu cabeza. Sí, sí. Y... A veces me siento como el ejército ahí. Y si hacemos yoga. Podemos incluso aspirar a llegar a los 110 años, según pues este estudio. Aspira, porque fortalece absoluto. nuestro sistema inmune. Desde luego que sí, una práctica meditativa, desde luego que sí. Y lo contaremos eh, aquí en Ureca, si llegamos eh, más lejos o si llegamos... Bueno, 100 años no está mal, ¿eh? también. Bueno, si los hados quieren, Que esos son los centenarios, pero hoy hemos hablado de los supercentenarios. 110 años, se eh, viven 146 personas en Japón. Lo han conseguido según el dato el último dato que poseemos entre el 2015. Mado Martínez, muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos.